Todos tenemos nuestras debilidades y lo mismo pasa con el mundo de la música. Hace unos años, yo creo que ya casi 20, pues yo escuchaba habitualmente y día tras día porque estaba atrapado un disco que me parecía muy curioso pero que también me gustaba mucho. Era un disco para niños pero que también gustaba a los mayores. Era Cosas de niños, editado por CBS. Uno soñaba que era rey y de momento quiso un pastel, su gran ministro hizo traer 50 pasteles solo para él, otro soñaba que en el mar, en una lancha iba Mas de repente al embarcar, se cayó de la... Ik wil ze Pequeño de los tres Un cochinito lindo y cortés Ese se soñaba con trabajar Para ayudar a su pobre mamá Y así soñando sin despertar Los cochinitos pueden jugar Ronca que ronca y vuelta a roncar Al país de los sueños se va Here yeah. we Esta canción, la de los cochinitos dormilones, vaya letra, ¿eh? Y calientitos todos en pijama, es que se me reblandecen las meninges solo escuchar esta canción como me gustaba cuando era pequeño, Dios mío, Dios mío. Bueno, pues esta canción es la que abría el disco y estaba interpretada por Eva, de la que ya no hemos vuelto a saber nada, y los más reconocibles, Mocedades. Y esta era la gracia del disco. Pues que estrellas de la música española, de la canción española, cantaban canciones dirigidas a un público infantil, pero cuyas letras no sonrojaban a los mayores. Y eso pasaba con esta, con esta canción interpretada por mocedades que se llama El niño robot, que no quería ir a la escuela y le pasaba algo con su mamá. Vamos a ver. We Se fue caminando a compaso marcial Derecho a la escuela alegre y formal Llevando en el pecho de terzo metal Una maquinita que hace chap chap chap Se fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela alegre y formal, llevando en el pecho de terso metal una maquinita que hace chap, chap, chap, chap. Pues no, pues no era con su madre, con quien el niño robot tenía problemas, sino que con quien eh, en la canción eh, hablaba era con la abuela. Evidentemente con la abuela nunca se tienen problemas cuando uno es pequeño, porque además es que la abuela dice que le daba cuerda para él a, a la escuela. Y luego le hacía ricitos de cables y cositas de esas, qué gracia y por lo menos a mí me lo hace pero a mí las que más me gustaban las canciones de este disco que más me gustaban eran las que interpretaba Miguel Bosé, en esa época estrella de masas de niñas, de fans y todo lo demás Ya él intentaba buscarse cosas diferentes en el mundo de la música. Y en este disco de Cosas de Niños interpretaba un par, tres canciones. Una un poco sonrojante, una cosa que era el, el gusanito medidor. Pero bueno, aquí vamos a escuchar la mejor canción del disco. Es El ratón va vaquero. Eh, en este disco también aparecían pues, Ana Belén, que después escucharemos una versión... Bueno, perdón, un dúo con Miguel Bosé y también Víctor Manuel. Bueno, pues era un grupo de amigos que hicieron realmente un trabajo muy digno. Esta es Miguel Bosé, El ratón vaquero, la joya del disco. Ha caído un ratón con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés. A más de ser rubito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero. En me dijo a solas... What the heck is this house for a manly couple? Only you let me how and don't catch me like a trout. Porque sí, ya se ve que no estás a gusto. las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión, dijo el muy ladino que se va a reformar, y aunque me hable en chino, pues ni así puede soltar, el ratón vaquero tiró dos balazos se chupó las balas y cruzó los brazos what the heck is this house ramnelly called mouse believe you let me house. and won't catch me like a trout. Si, ya se ve no estás a gusto aquí. Esta ha sido la historia del ratón vaquero Ya sabéis, un ratón inglés Porque era rubito y tenía Grandes los pies Miguel Mosella y Ana Belén, según os comentaba Antes, cantaban Una canción que luego La verdad que yo la he escuchado en diversos. En... Perdón, perdón Tenemos la garganta así con el invierno un poco ya picada Os comentaba que esta canción la, Ya la hemos escuchado La que vamos a oír a continuación La hemos escuchado en diferentes lugares Yo creo que hace unos años llegó a ser utilizada también por Renfe para hacer publicidad de la compañía. No sé si fue expresamente escrita para este disco o si es una versión. Se llama El Trenecito y seguro que os suena. coge mi cintura, cojo la de Juan. Todos enganchados, que este tren se va. A dónde va el tren? Dígame, señor. A correr que corre hasta Champotón. Toca la campana, tin, tin, tin, tin, Que este trenecito pronto va a salir. Uh, uh, uh chu, chu, chu, chu, va para Laredo. No lo sabes tú, no lo sabes tú. Dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey apretados van llevan pasajeros hasta la ciudad es un trenecito viejo de vapor el, el que va adelante es el con... Qué pena, qué pena, porque hoy hemos disfrutado de las canciones del disco Cosas de Niños. Adiós.